Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. ¿Podrías hacer una oración, mi hermano, para dar comienzo, por favor? Padre, te damos gracias por por este día que nos permites vivir. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día a día y por la, la bendición que nos hacen poder poder este, entender Tu Palabra. Te rogamos que en este en este en este chabat nos acompañes y que acompañes a cada uno de mis hermanos ahí y, y que podamos este disfrutar disfrutar de, de, de tus bendiciones y de, y de tu palabra señor te agradecemos todo esto en el nombre de tu hijo amado jesús amén amén Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. Bien, nos está mencionando la Escritura en variados lados que en realidad cuando nosotros la analizamos, siempre nos pide que meditemos en cada una de las cosas que leemos. Normalmente Israel, cuando veía cada una de las cosas, que le pidieron o que se le pidieron que guardara, o que hablara o que dijera. Muchas de esas cosas les habló nada más como estaban ahí escritas. No poniendo atención en realidad a lo que decía. A Israel le dijeron, o a Israel se le dijo, en deuteronomio capítulo 6 proponerles un ejemplo deuteronomio capítulo 6 versículo 4 oye israel el señor nuestro dios el señor uno es ahí no se está mencionando el texto le diste el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Así se le dijo a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando Israel escuchó estas palabras, quedó en el concepto de que el Señor era uno. De que no habían dos, no habían tres, no habían cuatro, no habían cinco. Dice que el Señor era uno, o es uno. Cuando nosotros queremos analizar las Escrituras y ver que posteriormente llegó el Mashiach y se presentó entre ellos, el cual se decía, Hijo del Todo Poderoso, no lo aceptaban. No lo aceptaban entre ellos. De tal manera que no lo contemplaban no contemplaban dentro de la Escritura. Ellos le preguntaban, ¿Quién eres tú? ¿A quién te haces a ti mismo? ¿Tú dónde estás escrito? El se anunciaba como alguien que tenía que llegar entre ellos. Mas sin embargo ellos no alcanzaban a reconocer qué había con respecto a él. Ellos no alcanzaban a identificarlo en las Escrituras. Más pasaban por tanto que es que les estaba diciendo en realidad. El Poderoso ahí lo que quería que oyeran... ...eran los mandamientos del Poderoso. Pero ellos no lo entendieron... ...ni en ese momento ni después. De la misma manera... ...se ha comunicado con el hombre desde tiempos atrás, desde la antigüedad han dado su palabra de esta manera, diciéndole al hombre qué tan importante es que guarde sus mandamientos, para que tengan bendición. Simple y sencillamente, cuando se le dijo a Aarón, tú vas a bendecir al pueblo de esta manera, en un capítulo... 22, verso 6. Al revés, ¿no? Capítulo 6, verso 22. Sí, mi hermano, ¿lo dije al revés. Sí. El, se... El Señor habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alza sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. A le dijo estas palabras, de tal manera que tenía que bendecir al pueblo. Pero una bendición, ¿es cuestión de nada más pronunciar palabras? Yo le puedo decir a una persona el Señor te bendiga. Y si esa persona no guarda sus mandamientos, ¿será bendecida realmente del poderoso? ¿Realmente será bendecida del poderoso mis hermanos? ¿Qué me dice mi hermano Alexander? Mi hermana Abigail, hermano Kevin. Mi hermano Juan Amos, mi hermano liberto ¿Cómo escuchan los demás? ¿Se escucha entrecortado? ¿Cómo escuchan todos? ¿La llamada latina de mi hermano Francisco? ¿la? Les repito la pregunta. En la Escritura se están mencionando, aquí en Números, dice que el Señor habló a Moisés, diciendo, Habla a Arón y a sus hijos, y diles, Te bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga desplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro, y vos te vas, Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí se está mencionando cómo es que les dice a los hijos de Israel, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti». ¿Qué pasa si el Señor se resplandecer su rostro sobre nosotros? ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Y si hace resplandecer su rostro sobre nosotros, depende en qué situación estemos. O nos puede destruir, o nos puede bendecir. O nos puede destruir, o nos puede bendecir. Entonces... ¿Solamente Moisés podía ver su rostro? ¿Cómo? ¿Solamente Moisés podía ver su rostro? Bueno, el, el espectro no lo vieron, ¿no? El único que hablaba con con el Ojin era era Moisés, ¿no? el resto no hay más manifestaciones pero no en gloria y no justamente al pueblo, ¿no? esto va hacia éxodo 33 éxodo éxodo éxodo 33 Versículo 17 en adelante. Y el Señor dijo a Moisés, «También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre». Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti». Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. ¿Y no somos ¿Cómo que ahí está diciendo, pero no podrá ver mi, mi rostro? ¿Es extro, pero, okay. entonces, éxodo Éxodo 33. Tre éxodo 33, 17. ¿Pero entonces qué quiere decir la Escritura cuando menciona en Éxodo capítulo 33, ahí mismo, versículo 11? Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. ...como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al calpa al campamento, pero el joven José, hijo de no en su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir entonces aquí la escritura, cuando dice que el señor hablaba con Moisés cara a cara como aquel que habla a su compañero? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué, qué significan en estas cosas, mis hermanos? ¿Si hablaba con él cara a cara no hablaba con él cara a cara? Tomando en cuenta el versículo que dice que ninguna figura viste cuando os habla en el monte obviamente tiene que referirse a otra cosa que no sea la cara física Es como una expresión. Te lo, estoy, te lo estoy diciendo en la cara. Yo te, te puedo decir esta expresión. Eh, Esteban, te estoy diciendo en la cara esto. Yo no te estoy viendo ahora. Te estoy hablando por Skype. Si tomamos en cuenta de que en ese momento estaba por liquidar al pueblo por el pecado que había cometido, obviamente que... La cara, entre comillas, no era la de la mejor. Tenía toda la ira. Por eso nadie podría ver el rostro de él y seguir viviendo. No, mi hermano. En ese no tiene nada que ver el hecho de, de que miren su cara y que fuera de ira y que lo destruya. Acordémonos de ahí lo que Moisés lo veía cara a cara, constantemente completamente cara a cara al poderoso cara a cara con él lo importante y no, sí, sí. del de los... estaba dando el detalle el detalle como una pista no como, como, como para, para saber qué cosa es hablar cara a cara al pueblo a moisés si lo veía cara a cara este en ese momento estaba enojado pero después él hablaba como si como como un amigo Habla cara a cara. ¿Qué quieren decir estas cosas? Se, lo que están mencionando la Escritura. Cuando pasó él delante de sí, cuando pasó el... decías delante de Moisés que le iba a mostrar toda su gloria, que le iba a mostrar toda su gloria, eh, eh, ahí se está mostrando físicamente a Moisés. Por eso es que le dijo, que cara a cara, o que mí no le iba a poder ver la cara. No le iba a poder ver la cara, porque no lo podría ver hombre y seguir y seguir viviendo. A diferencia de cuando dice que hablar con él cara a cara, ¿qué significa esto?, Desde los tiempos antiguos el Poderoso ha hablado cara a cara a sus profetas. Y no solamente a los profetas, sino también. También ha hablado cara a cara al pueblo. Esto lo podemos encontrar ahí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 versículo versículo 10 en adelante Deuteronomio 4:10 en adelante El día que estuviste el día que estuviste delante del Señor tu Elohim en Horeb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 Y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mostró el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis,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 no sea que haces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero sí, vos... ahí, mi hermano Ahí le están terminando cómo es que Dios es poderoso. Ahí usted está hablando cerca del monte Sinaí. Ah, está determinado, dice que le dio órdenes en el monte. Dice la Escritura que en ese monte el poderoso salió a con su pueblo. Esto lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 5, verso 4. Ahí dice que oyeron su voz. Aquí dice que habló a cara con ellos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hasta el verso 4 el verso 5, por favor. Deuteronomio 5, 1 al 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo este pacto el Señor, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo. Ahí nos está mencionando. El Señor habló con cara a cara. El Señor habló del sermón cara a cara con su pueblo. Allá en el capítulo 4 nos está diciendo, oíste la voz, pero no viste figura alguna. Aquí nos dice, cara a cara, habló el Señor con vosotros en el monte, en medio del fuego. Cara a cara hablaron con él. Yo estaba entonces entre vosotros, yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos las palabras del Señor, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte, dijo, dijo Moisés. Por eso les dice, yo soy el Señor de Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casta de servidumbres, Y le vuelve a citar las mismas palabras. Dice la escritura que ahí hablaron con él, cara a cara. No entiendo el, cu el cuestionamiento. ¿Cómo, mi hermano? Trato de entender el, lo que estás preguntando. No, no, no entiendo... Eh... En qué sentido habló cara a cara y ahí el versículo que acaba de Érisma eh Moisés habló, o sea, escucharon en el monte escucharon al fuego y no y no se cómo le no se animaron a seguir escuchando y le, pide, le pidieron a Moisés que hable que hable Moisés por por por el ohim, Porque iban a sentir que iban a morir. El versículo que leyó Isma es Moisés ahí, que está hablando de parte de los Him, con ellos, cara a cara. ¿En qué sentido? Si está si está diciendo, la la la Escritura está diciendo que ninguna figura vieron. Pero hablan cara a cara. ¿A qué cara. se refiere entonces? ¿A qué se refiere? Pues, si la Escritura nos está diciendo... A dirigir... sí si les que ahora nos está diciendo que cara a cara habló con ellos ¿A qué se refiere? Que si al final de cuentas nos distoyeron su voz, pero no vieron una imagen y les nos dice cara, a cara con ellos Moisés también nos dice de Moisés no podrás ver mi rostro cuando se mostró él físicamente pero no podrás ver mi rostro le dijo porque si me ve hombre morirá Más sin embargo, entonces, dice que hablaba cara a cara. Dice que hablaba cara a cara con Moisés. Vamos vale. a entender entonces, te escucho. Sí, esta podría ser también una pregunta muy válida. Dice, ninguna figura vistes. O sea, también está el, el pasaje ese de, ese de, creo que Isaías dice, ¿a qué me compararéis? O ¿con qué me compararéis? O sea, ¿con qué figura vas a comparar al Eterno? O sea ninguna figura de ningún animal ya que los animales son simbólicos son personas que, que ninguna figura no no hay ninguna figura comparativa que se pueda asemejar al, al poderoso se puede entender o sea es una es un, una cuestión un cuestionamiento válido también en, en aras de, de, de tratar de entender esto a qué se refiere cara a cara no sé si se entiende Cuando se dice ninguna figura, vieron. Cuando yo hablé cara a cara con ustedes. ya o sea, no se haga ninguna imagen. Yo no les di ninguna imagen de mí. No sea de que, inclinándose a esa imagen, León, Estrella, se inclinan ante ella y la adoren. Entonces la pregunta es ahora, ¿En qué sentido se habla cara a cara con el poderoso? o en qué sentido literalmente vieron alguna algunas figura eh, físicamente o vieron algún algo en el aire, solamente el fuego. Es la única figura que, que la única figura escritural que que ahí está escrito, ¿no? En el medio del fuego, él es fuego. lo único que se podría representar es el fuego estaría representado él, la cara de él es como fuego desde el punto de vista de ver algo con los ojos ojos literales no No sé si alguien tiene más alguien tiene algo más así como para una idea como para ver si podemos entender así a simple vista el escrito y algo no sé es precisamente de lo que vamos a hablar ahorita de todo es que está mencionando la escritura pero sea es, sí es bueno que lo expresaran como dice mi hermano este luís así sí que este Eh, claro, la idea es de que cada uno trate de, no importa si está equivocado si si, si tiene sustento o no tiene sustento es para es para que se, que se sientan libres de expresar qué es lo que se imaginan por ejemplo Francisco qué es lo que te imaginás con respecto a esto bueno ya lo he dicho lo he escrito ahí ¿no? yo he puesto que yo entiendo también podía ser eso como una presencia al igual que un ciego puede hablar con alguien cara a cara sin verlo puede ser solo un para el humano el humano puede ver una, una luz un resplandor ¿no? sabiendo que dentro de ese resplandor hay una figura y alguien que le está hablando ¿no? pero sin ver detalle de esa figura, para que no se cree una imagen. Podría ser. Esa es la, la visión con gloria, claro, porque luego vemos en muchos pasajes de que de el ojín eh, se aparece y habla con, con los humanos, ¿no? Pero ya con una, una apariencia humana. Pero concretamente ahí, cuando Moisés, Está, digamos, en una dimensión de luz, de fuerza, de poder, de energía. Entonces, no tiene una figura visible ¿eh? detalladamente para que no se hagan una imagen de realidad, ¿no? Yo espero ansioso la respuesta de, de nuestro hermano Esteban. ¿Alguien más gusta expresar algo? Sí, Mariña. Sí, hermano. Alex. A ver. Lo que usted lo que usted estaba desde el principio que sobre la luz, sobre la que resplandece la luz sobre una persona, que cómo cómo es para que resplandezca. Pues yo puedo escuchar el mensaje de Yeshua o en ese tiempo pues era a través de pues se entendía que era sobre el mensaje de Yugei Bajai y los profetas y cuando uno escucha a los profetas o al siervo escucha uno la voz y, y la pone en práctica ahí resplandece la luz pero cuando escucha uno la okay. voz y, y no la pone en práctica pues solamente he escuchado Puedo escucharlo también cara a cara o oírlo a cualquier persona así sea palpable pero cuando yo escucho y, y pongo en práctica lo escuchado lo oído pues ahí ya hay un resplandor ya hay una una un cambio y fue lo que pasó como chequemos sé sí, si él lo escuchó y resplandeció la luz pero el pueblo lo escuchó y no resplandeció la luz porque no entendieron. Fueron rebeldes. Pues en ese mismo momento que estaba Moshe escuchando a, a los Hinn. Ellos estaban en desobediencia. Entonces pues creo que la cuestión de, de escucharlo y resplandecer la luz. Es una conjugación de de, de oír y, y, y hacer. De, de escucharlos. ...los mismo y ponerlos en práctica. Parece que estamos solos, Esteban. Nos dejaron el retrato nomás. Así parece, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Aunque, bueno, mi hermano Filiberto ya contestó algo, hermano Kevin, se dice que el niño está en todas partes, este es un reflejo de, de, de él, porque él no se puede ver físicamente, la escritura no dice que esté en todas partes, la escritura dice claramente que se encuentra en los cielos, hermano y pues también en ese ese ese verso que dice que, que no hay hombre que, que vea su rostro y sobreviva eh, pero yo vino y se mostró tal como era se mostró físicamente o sea que eso también me, me impresiona ¿sí? esa parte porque porque pues también él vino y se mostró Y, pues, los que estaban en ese tiempo, pues, lo pudieron ver. Y vivieron. Ah. Es, no tiene es más sentido de lo, lo que está mencionando ya. este Francisco, hermano Filiberto, se muy bien en lo que está mencionando. Todo ¿Me es verlo hermano? ya con las Escrituras. Escúchame, hermano. Oh, okay. Perdón, ¿Qué pasa si el micrófono está fallando? Pues mire, yo entiendo que cuando uno lo mira cara a cara es cuando, conforme a lo que hemos aprendido, que, que entiendes el mensaje que te da, empiezas a andar en sus caminos y y este y, y, eh, y cu cuando entendemos sus parábolas y es cuando él te empieza a, a resplandecer su rostro, o sea, te está dando a entender sus pensamientos y con su sabiduría y su entendimiento, es cuando te empieza él a, a, a a a a enseñar tus susurros rodeela hacia y eso diciendo que lo empiezas tú a ver a él cara a cara. Eso también es yo veo. Yo veo Yo veo en, en la partecita que hice Paso cuando estaba palabra. ajá, qué pena. Cuando estaba el pueblo ahí con Moshe, que el pueblo es, vio cara a cara, dice la, la, la palabra, que vio cara a cara, a ojín les habló cara a cara, perdón, pero el pueblo no entendió, o sea, eh, no solamente es ver cara a cara, sino, eso es lo que yo vuelvo y re, reitero, el verlo y el hacerlo, hacer lo que él manda pues para que pueda resplandecer esa luz porque de nada sirve ver el rostro, pero no, igual lo puedo ver, pero no no le tomo importancia a lo que a lo que yo vea. Pero habría hay una contradicción, ahí habría una contradicción, porque si dice ninguna figura viste, para que no te hagas imagen, entonces quiere decir que no hubo vista de una figura, puesto que el evitar ver esa figura, la imagen de Dios, es para eso, es para evitar que se hagan luego una imagen de semejanza. Entonces no puede luego decir el pueblo le vio cara a cara, o sea, le vio físicamente con con su figura, porque está diciendo que por eso no le vieron físicamente, para que no se hicieran imagen. Entonces no podemos dar entrada a, la, a, a, la, a los dos... Um, exposiciones eh, puesto que abre contradicción contra eh, entre ellas, ¿eh? O sea que hay otro sentido ahí que es lo que explica realmente ese cara a cara, ¿no? Que lo fue lo que lo que vieron y lo que no vieron. Sino es que no salimos del, del, del, del enredo, ¿Puedo ¿eh? decir algo? Adelante, estamos para eso. Bien, entonces vamos que... a escuchar. Adelante, manuelito sí. Mi hermano. Yo pienso que el cara a cara puede ser cuando estén en el lugar donde, está, donde está, está... ...es sentir tu presencia, igual como si te taparan los ojos y fuera un sitio donde hay mucha flore, y mucha perflore que huele bien, Y tú vas, vas a presentar todos esos olores con, con los ojos tapados. Hay un momento hermano, hermano. cuando... Sí. ...el monte, se ve como una columna de, de fuego y... ...y habrán. Y, y en cambio... ...no vieron eso. Y ustedes su presencia... Si él quiere. Eliseo. Hermano, Cambiar, ¿me escucha? Camiano, Raquel. Hermano, tengo una pregunta. Adelante, me van. Entonces quiere decir que viene siendo que cuando te estaba ¿Sí me escucha? Cuando estaba hablando de que en el capítulo 2 número 5 ah, uh, donde dice que está una columna de fuego, como dice, en medio del fuego. Que cara a cara habló Jehová a mí, al Señor con vosotros en monte del medio del fuego y estaba entonces entre entre Yahweh y vosotros para declarar los palabras a Yahweh por yo porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte, dijo. Entonces, es ahí no está hablando de un juego literal o algo o es una parábola para poder entender un poquito más. Porque yo creo que, que el fuego es la, la palabra fuerte que viene de él, me imagino. Entonces, no sé si sea esta una parábola, si nos pudiera ayudar con esto. Gracias. Cuando cuando él, cuando él habló con ellos en el monte Sinaí realmente se mostró ese fuego. Realmente habían truenos y relámpagos. Todo eso era literal, tanto que Moisés estaba temblando, espantado y temblando. Eso no lo dice Hebreos, capítulo 12, verso 18. Eso sucedió literalmente. Ellos tuvieron la dicha de poder ver esa majestad, de ese poder tan grandioso, que tiene el todopoderoso, digno de temer de todo hombre. Realmente ellos vieron todo ese poder, toda esa majestad. Hebreos, capítulo 12, verso 18. Albert 22, como dice? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una vez si tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos billares de ángeles. Hebreos 12, versículo 18 al 22. Ahí nos está mencionando que ellos se acercaron. a ese monte que se podía palpar, ellos vieron todo ese esplendor y esa gloria que se mostró ahí. A ver, ¿puedes, perdóname Esteban, ¿puedes leer Ismael primer versículo? El 18 o el verso 1. Sí, donde dice que lo del monte, se acercaron al monte, ¿cómo dice? Sí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 no, que cracks, porque eso sí me queda claro a mí de que la de que, de que el fuego que estaba allí será sí literal que sí estaba ardiendo en verdad la montaña donde estaba hablando nuestro padre. ¿Saben cuál es lo importante de aquí de lo que nos están mencionando? Acuérdense que Moisés mismo está diciendo que estaba espantado y temblando. Nadie que se le habla con calma, nadie que está entendiendo cuando es justo se espantan y tiembla antes se goza pero ellos está diciendo porque no sabéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas hacia la tempestad al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían no podían soportar lo que se os ordenaba si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreado o pasada por tardo Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Para que Moisés haya dicho que estaba espantado y temblando, quiere decir que lo que estaba sucediendo ahí, realmente era algo difícil, era algo espantoso, eso que nos está mencionando. ¿Espantoso físicamente? Pero yo pienso que... O al nivel, o al nivel que... Eh, de la expresión que le decía los endemoniados Jesús. Porque los demonios también tiemblan. Yo pienso... Dice, aún los demonios creen. Cuando creen, tiemblan. Pero, cuando ellos estaban oyendo la voz, y el estruendo que se oía, esa voz potente y el estruendo que se oía en ese monte... Todo Israel dijo que no hable más, porque aún nosotros vamos a morir. Moisés estaba espantado y temblando. Mas aún así, Moisés se acercó delante del poderoso y les dijo, No temáis, porque para probarlos ha venido el Señor. Para probarlos ha venido el Señor. ¿Y cómo se prueba sino realmente mostrándoles ese poder tan majestuoso? como lo hizo a lo largo del desierto cuando les mostró todas las señales. La diferencia que queremos mostrar ahorita, cuando dice que cara a cara les habló, más dice que no vieron ninguna imagen. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué está diciendo las Escrituras con respecto a ello. Vamos a ver entonces a qué se refiere la Escritura. Porque le está mencionando en Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 22. Con estas palabras vas, vas a bendecir al pueblo. Y le dijo al Señor, habló a Moisés, diciendo, Habla a Arón y a sus hijos, Y dile a Esteban a los hijos de Israel diciéndoles: El Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Exerá la orden, el Señor les iba a dar bendición. El Señor les dijo: ¿Qué era lo que tenía que hacer para recibir esta bendición? que era lo que tenían que hacer para mirar ese rostro de él. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 36.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 Ahí nos está mencionando la clave de todas las cosas. Esta es la clave para entender las Escrituras en lo que le está diciendo ahí a Moisés. Ahí les dijo, en los primeros versículos, nos dice, dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, va a empezar a hablar de Juan, Juan el publicador. Él era antorcha que ardía y, y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». «¿Cuál es el testimonio del Mesías? Ya varias veces hemos visto estas cosas. ¿Cuál es el testimonio que se dio del Mesías?» ¿Cuál era la afinidad? ¿Qué es lo que el Mesías venía a hacer? A recuperar las ovejas perdidas de la casa de Israel y levantaba a los muertos, curaba, hacía mirar a los ciegos, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas como está en Isaías 63, el espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los cautivos. para dar libertad a los cautivos, para rescatar a aquel que se halla prisionero, para dar sanidad a los enfermos. Esto hablaba del Mesías, de quién era él, del cual nos está mencionando. En el verso 37, también el Padre que me vio ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El poderoso habló con ellos en el monte Sinaí, cada cara habló con ellos. Pero ellos nunca oyeron su voz, ni vieron tampoco su aspecto, su parecer. No vieron esa cara que les hablaba, no oyeron esa voz que les hablaba, no la oyeron. ¿En qué nos damos cuenta que no la oyeron? Porque nos está describiendo, a lo largo de la historia...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 Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Deuteronomio 31, versículo 15 al 18 Ahí les está mencionando por qué causas que esconde él su rostro. Si lo escondió por cuanto vinieron a pecar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que si ellos hacían el bien, si ellos andaban conforme a su palabra, entonces les estaba mostrando el rostro, ellos lo estaban mirando, porque cuando el Poderoso les mostraba su rostro y les hablaba cara a cara, Ellos entendían sus palabras, es como mirarle directamente, es como mirarle fijamente, entender qué es lo que nos está diciendo. El Poderoso les está mencionando. Dice es el 17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día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 por haberse vuelto a dioses ajenos. Por ese motivo yo voy a esconder mi rostro. Él se los advirtió. Él se advirtió estas cosas. Deuteronomio capítulo 32 y Versículo 18 en adelante. Deuteronomio 32:18 en adelante. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles, ellos me movieron a celos, con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, les provocaré a ira con una nación insensata. ...porque fuego se ha encendido en mi ira... ...y arderá hasta las profundidades y del Seol... De ...devorará los la los tierra y sus frutos... ...y abrazará los fundamentos de los montes... ...yo amontonaré males sobre ellos... ...y emplearé en ellos mis saetas... ...consumidos serán de hambre y devoradas devorados... ...de fiebre ardiente y de peste amarga... ...diente de fieras enviaré también sobre ellos... ...con veneno de serpientes en la tierra... ...por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, hacia el Hasta joven ahí, como a la doncella. Ahí les está mencionando que por todo este mal que habrán hecho, él va a esconder de ellos su rostro, va a esconder de ellos su rostro, de tal manera que los destruya y verá el fin, dice, y veré cuál es el fin porque son una generación perversa, hijos infieles. Por ese motivo, es que nos está mencionando que esconde su rostro, les da la espalda. Durante mucho tiempo, les está mencionando que Él les habló. Él les habló, Él dio su voz. Ellos no quisieron oír, ni tampoco vieron su parecer porque su rostro se tiene que buscar. Su rostro se tiene que buscar, tiene uno que andar indagando. Acuérdense que ahí, en el Salmo capítulo 24, nos está indicando en el verso 6. Salmo 24, 6 tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Selá. Acordémonos de qué nos habla este Salmo, de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia de Elohim de salvación. Tal es la generación de los que buscan. De los que te buscan tu rostro, oh, Señor de Jacob, las personas que buscan su rostro descubrirán entendimiento. Las personas que buscan su rostro entenderán su palabra. ¿Qué nos dice ahí en Juan capítulo 5?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 no hayan escuchado la voz del padre ni han visto su rostro quiere decir que no tenéis su palabra morando en ellos porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella está que da testimonio de mí si ustedes hubiesen escudriñado las Escrituras, hubiesen oído la voz del Padre, le hubiesen mirado a y no sólo conocerían a Él, sino también conocerían a mí. Mas sin embargo, ni a mí me conocen y lo conocen a Él, porque no escudriñan las Escrituras. Por eso se está mencionando de esta manera. Dice en el verso 40, No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco. y mas conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere, en su propio nombre a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahí les está mencionando. ¿Cómo es que ellos no conocían a Yeshua, no conocían al Padre? Y no lo conocieron porque no escucharon lo que estaba escrito. Y por cuanto no escucharon lo que estaba escrito, entonces no habían ellos entendimiento, no estaba su palabra del Padre. Entonces Esteban, entonces cómo se entiende la expresión de que él habló en el monte cara a cara? quiere decir cuando si no, dice y yo si no si ellos no, no pudieron este al no escucharlo no vieron el rostro si no lo escuchan no ven el rostro si lo escuchan y hacen su voluntad y hacen su cumplen con la palabra del poderoso sí están viendo el rostro algo muy parecido le sucedió a felipe muéstranos al padre nos basta felipe tanto tiempo he estado con vosotros y no me ha, no me habéis visto él estuvo hablando siempre con ellos, estuvo mucho tiempo hablando del Padre, hablando de las cosas del Padre, el rostro de la Palabra del Padre. ¿Cómo se entendería entonces eso de allá, de allá allá en el, en el monte? Si esconde el rostro, ellos no tienen no tienen comprensión, no conocen el ojén. Si tú les muere el te rostro, describo. ajá se confunden, empiezan a interpretar una cosa, empiezan a interpretar la otra. Así es. La explicación que ha dado el hermano Esteban es realmente una figuración, como yo he puesto, he escrito ahí, dice, esto quiere decir que si, que si hacemos la voluntad de George Abaheim ...su rostro va a resplandecer delante de nosotros... ...porque vamos a entender su palabra... ...eso es resplandecer el, el rostro de Dios... ...cuando nosotros entendemos su palabra... ...resplandece el, el, su rostro porque lo estamos viendo... ...estamos viendo la, la verdad de él, expuesta... ...y los misterios escondidos en ella, en la Escritura... ...pero si no somos fieles y obedientes a Dios... ...entonces su rostro se esconderá de nosotros... ...ese es el, el sentido digamos mmm, eh, figurado de ver el rostro de Dios pero en, en el monte Sinaí la, la presencia fue real fue una presencia real no es literal o sea no es, no es figurada es literal pero aunque ponga cara a cara eso quiere decir presencia de por eso dije antes que un ciego puede ver cara a cara a otra persona pero no lo está viendo, pero está cara a cara, está frente a ella, está en presencia, entonces el cara a cara, tiene un sentido también figurado, que significa en presencia, no, no quiere decir, porque yo puedo estar cara a cara, una persona con los ojos cerrados, y estoy cara a cara a ella, o incluso pueden estar dos ciegos hablando, y están hablando cara a cara, y ninguno de ellos se ven, entonces, realmente, eh, es, es literal, es cara a cara, pero realmente no se ve Lo que pasa es que el poderoso siempre les aboca la cara porque ellos escuchan su voz, ellos escuchaban su voz, pero el ver su parecer, el entender su palabra, es lo que les permitía contemplar su rostro. Acuérdense, acuérdense que están mencionando a quien... juan Clara de juan. Sí, pero esa aparición fue puntual y la obediencia no es una cosa isofacto, sino que requiere un tiempo. ¿no? Se dan unos mandamientos y unas normas para que se cumplan con el tiempo. ¿no? Cuando llega la hora de cumplir cualquier requisito, yo cumplo eh, el stock y cuando llega el momento que, me, que, que, que, que, que llego a donde hay me estado. Mientras no llego a donde está un estado, no lo estoy cumpliendo, pero en potencia tengo la intención de cumplir esos mandamientos. Por lo tanto, que es palabras... que todo aquel, hermano, todo aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Es ahí donde le vamos a dar aquí en Juan, capítulo 3 verso 6 que se le dé lectura, por favor, ¿Primera de Juan? Sí. Capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, por favor, mi hermano. 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.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 Por eso nos está mencionado aquí en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Todo aquel que diga yo le conozco y no guarda su sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Yo no decir que yo lo vi, yo escuché sin realidad. No guardo sus mandamientos. Vengo a ser un mentiroso. De la misma manera dice la Escritura que el habló con ellos cara a cara. Están diciendo, maestro, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer, porque no lo oyeron, porque no guardaron su palabra, porque no guardaron sus mandamientos, por eso no la oyeron. Por eso también honra no testimonio esquel de que fueron destruidos también por ese mismo por ese mismo asunto. Ezequiel No capítulo 39 le escucho hermano y creo que la cosa no se aclara ¿eh? no, no se está aclarando todavía yo al menos no no lo veo claro o sea porque estamos diciendo que vieron que vieron eh, que vieron a Dios cara a cara pero en ese momento se le estaba dando la orden de los mandamientos mandamientos que luego ellos no cumplieron ¿Eh? porque en el momento de que muy se tardó ¿eh? ellos hicieron ya un becerro de oro y luego el pueblo todo el pueblo de Israel pereció en el desierto, o sea que no hicieron su voluntad pero estamos hablando de ese momento puntual por eso digo que el cumplir los mandamientos no es algo puntual en ese momento, los mandamientos se cumplen a, a lo largo de, de, de una vida a lo largo de un proceso porque yo no puedo Eh, decir que no es robo hasta que no se presenta la ocasión de robar cuando se presenta la ocasión de robar y no lo hago es cuando yo he obedecido ese mandamiento mientras estoy en una situación donde no tengo por qué robar no estoy robando, pero en realidad no estoy cumpliendo el mandamiento sino cuando se presenta ese momento ¿eh? en que yo puedo robar tengo la opción de robar y no lo hago en ese momento cumplo el mandamiento por tanto, lo que se estaba diciendo en el monte Sinaí era una instrucción para futuro, o sea, para que a partir de ahí se cumpliesen unas normas, unos mandamientos. Pero el texto dice que vieron cara a cara a Dios. ¿Cómo, mi hermano? ¿No estamos diciendo que el pueblo vio, vio, vio la vio la cara, que Dios le habló cara cara al pueblo? Sí, mi hermano. Es que decimos por una parte que sí y por otra parte que no. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es... Lo que pasa es que en realidad le está describiendo a Moisés un que no puede ver cara y vivir, pero Moisés se le mostró físicamente, más cuando dice que hablaba cara Moisés, es porque Moisés le declara todas las cosas. A los profetas en visiones y en sueños habla, pero Moisés se los declaraba directamente, ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué es lo que iba a hacer? Es la diferencia que le está mostrando entre Moisés y los demás profetas. Por eso dice que él hablaba cara a cara, en realidad. El poderoso le habló al pueblo desde la antigüedad. Y le habló, dice ahí que cara a cara. Pero ese cara a cara, de esa manera que les está hablando... No es que se les haya parado físicamente, sino como puso el ejemplo mi hermano Luis hace un momento. Felipe, yo, yo ya les mostré al padre, ¿y aún no le conocéis? La pista está un poquito más abajo. Ah, ahora entendemos que nos, no nos hablas por alegorías, nos hablas directamente. ¿Cómo, hermano? Eh, no me acuerdo el versículo. No tengo la no Liz Word en esta computadora. Estoy hablando con la laptop y acá no tengo Liz Word. Para darle el versículo, pero dice... No me acuerdo, en el diálogo estaban diciendo ¿Por qué le hablas por alegoría? ¿O por parábolas? ¿O por compasión? <coughs> no, no es así tan... Ver, es cuando, en este diálogo, ¿no? De... Eh, que decía um, ahora entendemos que nos hablas directamente y no esas alegorías ¿te acordás cuál es? sí, es Juan capítulo 8 Juan capítulo 16 sí. perdón sí, ahora sí sí, capítulo 16 este la Moisés le hablaba las cosas directas sin, sin, sin andar con rodeos de imagen ni nada, ni nada de que, que cómo lo hacía con los profetas, ¿no es cierto? Sí, mi hermano. A los profetas le escondía la cosa para que traten de descubrirlo, pero Moisés no. A los discípulos también estaba cara a cara hablándoles, a los otros por parábola. Para esto damos la base, la base está... Ajá. En números capítulo 12, versículo 1 en adelante, pongamosle mucha atención. Números versículo 12, versículo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube, Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, «Oída ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?» Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Números capítulo 12, verso 1 al 9. Ahí nos está mencionando, que les están reclamando. Luego dijo el Señor a Moisés y a Arón y a Miriam, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Entonces el Señor se la columna de nube, puso, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a Miriam. Y salieron ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, o en sueños hablaré con él, no así con mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Dice, y claramente y no por figura, y verá la apariencia del Señor, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dice, and ah, claramente no por figura, y Moisés verá la apariencia del Señor. A mí me queda absolutamente claro, no sé a los demás. es un poquito lo que intentaba, sin adelantarme el tema, decir al principio que ninguna figura, imagen o semejanza vieron, o ninguna, no se lo puede comparar con nada. Si vamos a entender, mi hermano Francisco, aquí les está declarando tal cual los aspectos que está mencionando. A todos los profetas me muestro en visión y en figura, pero Moisés habló cara a cara, y él verá la apariencia del Señor. Moisés físicamente nunca vio al Mesías, porque el Mesías le dijo claramente cuando se le mostró. Le dijo, tú no vas a poder ver mi rostro, porque si lo miras, morirás. El hombre no puede ver mi rostro y vivir. Pero cuando el poderoso, o cuando el Mesías le está mostrando... Se está dejando ver cara a cara Es por medio de lo que le está enseñando si ¿Sí, ¿Entonces sí estamos de acuerdo? si ¿Sí, ¿Ya quedó claro entonces? Yo al menos eh, Pues se vea varias veces Por escrito y en palabras, ¿no? Así es, mi buscar la paz como era el versículo ese buscar la paz para con dios este si no nadie podrá ver su rostro algo así nadie podrá ver el rostro de, del poderoso no me acuerdo el versículo me acuerdo la idea y la santidad en la cual nadie verá a dios ese está en el... dicho que esa que esa presencia cara a cara ¿No quiere que se vean las caras? Física y literalmente. Es puse. Sí, es muy bien, mi hermano. Es reconocimiento. Así es. Bien, entonces nos está mostrando cómo, cómo es que iba a hablar del poderoso. ¿Cómo es que iba a mostrarle su rostro cada vez que el Poderoso les mostraba su rostro? Entonces ellos veían y tenían ese entendimiento de parte de él. De esta misma manera, Israel dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. <risa> Vamos aquí a Ezequiel capítulo 2. Capítulo 39 Ahora que lea el Ezequiel 39, eh, te puedo leer un versículo muy interesante en 2 Corintios 3.18 Adelante Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3.18 O sea, ya, ya una vez que podemos entramos en esto de tratar de, de obedecer su palabra y no estar en pecado, vamos pudiendo ver cada vez con más cara limpia o cara lavada la cara, el, el rostro del, del poderoso. ...en espíritu... el que permanece en pecado... ...no lo conoce... ...nunca va a poder ver el rostro de él... ...no se está dijiste? mencionando... Eh, ...ya aprovechando que les diste ese verso... ...nos está diciendo... ...por tanto nosotros todos... ...mirando a cara descubierta... ...como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Dice, ahora nosotros miramos la cara de Yeshua. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. De esta misma manera, es quien es nos está diciendo que ellos no, no miraron su rostro, ni tampoco hubo ese entendimiento en ellos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 y esconderé más ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Y les está mostrando, dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto revelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y les entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a la espada, conforme a las inmundicias y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. De ellos escondió su rostro precisamente por haberse rebelado, mas les prometió, les prometió volverlos a reunir. Les dice el verso 28 y sabrán que yo soy el Señor Shunoim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna nuevamente. Los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más ellos mi rostro porque habré, habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Eso es lo que está pidiendo el rey en el estado capítulo 80 esa restauración entonces a ver a ver esteban a ver si correíme si, si me equivoco entonces el velo que mantienen la nación la nación judía es no entender las parábolas el velo cuando leen a moisés el velo todavía le está le está puesto a el poderoso se esconde, digamos, está escondido detrás de, la, de las comporaciones, de las parábolas. Y no pueden ver, no pueden entender, Así porque hay que parábolas. Así es, no tanto detrás de las parábolas, sino del entendimiento que proporcionan estas parábolas. Eh, o sea, ah, no sí, más o menos, lo mismo, hecho, sí. Ajá, no tanto el hecho de la parábola, sino lo que contiene. Por eso es que nos, tenemos, está, mencionando, nos está mencionando que si ellos hubiesen conocido esta sabiduría, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que han subido al corazón de hombre. Son las que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Y esto? Es su conocimiento, su ciencia, porque ahora nosotros podemos mirar, podemos mirar el rostro del Mesías. Ahora nosotros podemos verlo, así como Moisés miraba el rostro del, del Mesías allá en aquel tiempo, así ahora nosotros podemos verlo cuando enteremos su Palabra. Por eso dice Segunda de Corintios, capítulo 4. Por eso la condenación es terrible, ¿no? Cuando llegamos a ver el rostro de, del Poderoso volverse atrás, ya no hay, no hay vuelta atrás. Así es, mi hermano. Segunda de Corintios, capítulo 4. Fíjense cómo nos está diciendo, verso 3 al verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen del Ojim porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Yeshua el Mesías como Señor y a nosotros como a vuestros siervos por amor de Yeshua porque Elohim que mandó que la, que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua el Mesías Ahí no se está mencionando claramente Dice, en los cuales, dice, pero si este Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, en el OIM de este siglo cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen de OIM porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua Mashiach, como Señor, y a nosotros como a siervos por amor del Mesías, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, este resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento» oí es el que resplandeció nuestro corazón que es la mente el corazón resplandeció su conocimiento de la del oí en la faz del mesías en la cara de cada vez que nosotros cada vez que nosotros miramos y entendemos su palabra es como ver es como ver a Elohim mismo. Hermano, una pregunta. Adelante, mi hermano Filiberto. Cuando uno eh, se repite de sus, de sus, de sus malos caminos, y se, se, se pone uno a, a andar conforme al Espíritu, y respetando los mandamientos del Padre, es cuando él eh, Él nos empieza supiese enseñar su rostro y empieza a darme nuestro paz y su amor? Así es, mi hermano. Realmente cuando uno guarda los mandamientos del Padre, entonces mira su rostro, está en su amor. El Padre se goza con aquel que con aquel que guarda sus mandamientos. Mas sin embargo, esconde su rostro de, de aquellos que no son temerosos de él. ¡Esconde su rostro de aquellos que no guardan sus mandamientos! Hermano, pero este yo tengo entendido porque constantemente he estado escuchando varios audios en, en el día. Cuando estoy trabajando, estoy en mi casa porque no todos los no todo el tiempo estoy aquí con mi hermana Paola. Escuché que los mandamientos no nada más son 10, son mucho más de 10, 11, 12, 13, porque todavía vienen los mandamientos de la comida, de cómo te comportarás, todo eso. A ver si alguna, en tenemos un con usted y, o con el hermano Alfonso, a ver si podemos a, a aclararlos todos para, para tener conocimiento al completo de todos ellos, por favor, cuando tengas Sí, mi hermano. Ahora sí que agarraremos un día en el Shabbat para explicar cada uno de los mandamientos que vienen en la Escritura para que sepamos bien cuál es la diferencia de cada uno y de otro. Sí, ya trataremos qué diferencia hay entre la misba, el buquin, el mismerén y la misba. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A, a, andele, y los estatutos y decretos a ver si podemos a ver, hacer una diferencia un día de estos gracias si sí, mi hermano si sí, bien entonces vamos a continuar vamos a continuar entonces en lo que nos está diciendo es aquí de ya las palabras empiezan a adquirir un sentido en una esencia. Eso es lo importante de lo que venimos escuchando. Que a Arón se le dio una bendición. Allí en Moshe está diciendo en Deuteronomio, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mas sin embargo, no se queda nada más ahí. Tiene un trasfondo totalmente importante y que es bueno analizar cada una de las cosas. Cuando nosotros vemos que le vio cracar y de pronto nos dice que no, Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Y ahorita ya estamos entendiendo que cuando dice que le miró, o que cuando hablaba con él cara a cara, es porque nada de las cosas se les oculta, sino que les enseñaba claramente cada una de las cosas. El Señor Moisés nos dice aquí en Números, capítulo 6, versículo 22, el Señor... El Señor habló Moisés diciendo, Hablaron a sus hijos, y diles así deciré a los hijos de Israel, diciéndoles el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sobre ti. Haga resplandecer tu rostro y tenga misericordia. El Señor alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí está mencionando que el Señor lo iba a bendecir. Números capítulo Números capítulo 28. Perdón, Deuteronomio capítulo 28. Verso 1 adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor de Elohim te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos del Señor de Elohim y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para beneficiar toda obra de tus manos, y prestarás a muchas lesiones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos del Señor tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y si cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dientes ajenos y servirles. continuó Hasta ahí, hermano. ¿Qué le está diciendo ahí? Acordémonos de números, les está diciendo claramente. Señor le dijo a Moisés así bendeciré a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Pero cuando el Señor habló de estas bendiciones, les dijo y se advirtió claramente: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tú lo oís para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Elohim exaltará sobre Todas las naciones de la tierra, si tú oyes su voz, eso es lo importante que el Maestro les está reclamando que no oyeron su voz. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Por eso le dice, acontecerá que si oyes atentamente su voz, para guardar sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también, También el Señor tu Elohim te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tú en el vientre, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tus rebaños, bendito en el fruto de tus ovejas, en todo lo que tengas, has vencido, si oyes su voz. Ahí les está diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel, el Señor te bendiga y te guarde. ¿Qué implica para que el Señor nos bendiga? Obedecer sus mandamientos. El Señor te mire con agrado y extienda a su amor. Ahí les está diciendo claramente que para que ellos fuesen bendecidos tenían que oír la voz. Tenían que oír la voz del Poderoso. Para que les alcanzase esta bendición de otra manera, no les iba alcanzar la bendición. Esa era la condición que se les había dado, que ellos tenían que guardar los mandamientos. Ellos tenían que guardar los mandamientos para que se cumplieran estas bendiciones, para que realmente les llegaran estas bendiciones que estaban anunciadas ahí. Tenían que guardar los mandamientos. ¿Qué pasa si guardan ellos los mandamientos? Entonces vienen todas las otras cosas. El Señor les muestra su rostro. Números capítulo 6. Vamos a la secuencia de lo que nos está mostrando aquí. El Señor habla a Moisés diciendo, Habla Aarón y a sus hijos, Y diles, así deciréis a los hijos de Israel, Diciéndoles, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor hace resplandecer ese rostro sobre ellos, Dándoles entendimiento. Si ellos guardaban los mandamientos, iban a ser bendecidos e iban a tener conocimiento de poderoso. Y tenga de ti misericordia. Y además dice, eh, el Señor alza a ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Una cosa es que el Señor haga resplandecer su rostro. Y otra cosa es que el Señor nos muestre su rostro. Cuando nos muestra su rostro hay conocimiento, pero cuando hace a resplandecer, hay salvación. Salmo capítulo 80, versículo 1 delante. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como abejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Elohim, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Señor... Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlándonos entre sí. Oh Elohim de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir un hábit de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus armientos los cedros de Elohim. Extendió sus pásagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. porque qué aportillaste sus vallados y la bendimian todos los que pasan por el camino? La destrozan del puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera. Y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Señor, Elohim de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gracias, mi hermano. Ahí nos está mencionando claramente en el Salmo. Aquí le dice, despierta tu poder de Benjamín y de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos, oh Elohim. Ahí está hablando acerca de la tribu Judá, que representa a Benjamín, y estando acerca de Manasés y Efraín, que representan las otras diez tribus, a los cuales les estoy mencionando, oh Elohim, restauramos, a resplandecer tu rostro, y seremos salvos, el Señor Elohim de los pecásitos, hasta cuándo mostrarás tu indignación, con la de tu pueblo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 Echaste las naciones y las plantaste. Estaba hablando de la nación de Israel. Hiciste venir una vid, una nación de Israel, de Egipto, y la plantaste. Pero para plantarla primero, limpió, siguió delante de ella, e hizo eso arraigar sus raíces, y que no la tierra. Y los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus siermios del el y con sus los centros del Olim extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos esto es que esta que esta nación se extendió en toda la tierra de Israel donde fue colocada toda la tierra de Canaán porque apartillaste diste porque destruiste su cerca y la bendime todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Esta vítenida allá en una cerca, que es la protección del poderoso, por eso dice, el oído te bendiga y te guarde. El Señor mire con la te extienda su amor. Te muestre su rostro, el Señor haga grandecer su rostro sobre y ponga en paz. Por eso dice que esta viña está aportillada, tenía un resguardo. Más sin embargo dice que fue destruido todo por causa de su pecado. Por eso destruyó ese resguardo, la aportilló sus vallados, destruyó. Sus barreras ¿Cuál fue la consecuencia Que todos los que pasaran por el camino La iban a destruir? Bendime al puerco Montez La bendime, el la bendime todos los que Pasan por el camino La destroza el puerco montes La iglesia del campo de albora O el oín de los ejércitos Vuelve ahora desde el cielo Y con y visita Esta viña La planta la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste, que mala fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sean, sean tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti, Vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Qué quiere decir que diga, vida nos darás? Quiere decir que estaban muertos. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh, Señor, el oír de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro sobre ti y seremos salvos. Este salmo está hablando de cuando los vuelva, restaurar en su nación, una vez que los vuelva a restaurar en su nación, eso significa, eso significa que cuando el Poderoso restaura la nación de Israel hará resplandecer su rostro sobre ellos, Ese es el cuidado que tenía sobre ellos desde el principio. Ese es el cuidado que iba a tener sobre ellos. Como nación, como pueblo. el Señor te bendiga y te guarde. Si ellos guardaban sus mandamientos, iban a ser benditos en todo. Y no sólo eso, sino iban a tener la protección del Poderoso van a ser guardados de él, para que todos los fútulos no los tocasen. El poderoso iba a destruir a todas las naciones que se levantaran en contra de ellos. El Señor te, te guarde, el Señor haga, te mire con agrado, te muestre su rostro, que les dé su conocimiento. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz eso quiere decir que ellos iban a ser salvos ahí les está mencionando que les va a dar vida sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre que les está mencionando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 Ahí nos está diciendo, «Escondes tu rostro y turban». esconde tu rostro y entendimiento, solamente turbación de espíritu». «Los quitas el espíritu y dejan de ser, vuelven el polvo». «Envías su ruaj y renuevas nuevamente la faz de la tierra». «Renuevas con ellos la palabra, porque el espíritu es el que da la vida». Y las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. Envías tu rugación creado si renuevas la faz de la tierra. De esta manera nos están mencionando que ahora nosotros también vemos cara, cara al poderoso. Y también nos hace la misma promesa, pues dice, si tú guardas mis mandamientos, tendrás bendición de él. Tendrás bendición de él todo aquel que guardas tus mandamientos, pero no lo veamos como imposible. ¿Y por qué me sentaron como algo imposible? Porque en realidad, cuando empezó a hablar el maestro en Mateo, en Mateo no te vuelvas mal por mal. Si alguien te Dice, dice, o si alguien golpea en una media pota a otra. Estas cosas que se leen continuamente, vienen a ser tan difícil para cada uno de nosotros, por causa que la carne aún no es de nosotros. Debemos modificar ya estas cosas. El mandamiento de mis Y esas palabras que Dios dice que el mandamiento que Él nos dios es eterna para toda aquel que lo obra, para todo aquel que lo escuche y lo mire. Este mandamiento que Él nos dio porque son palabras que el Padre mismo le dio. Como está en Juan 12, últimos dos versículos.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 Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. Toda vez que oye sus palabras y crea el le envió, este tiene vida eterna. Por eso la escritura dice, ¿la vida eterna? ¿Qué es? que dice en Juan capítulo 17? Versículo 3, si bien me acuerdo. Sí. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. Por eso dice que todo el que diga yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el más mentiroso, y la verdad no está en él. El poderoso les saló desde el tiempo antiguo, pero no quisieron oír su voz, ni tampoco vieron su aspecto, no vieron su parecer. O veces que les quitó protección y fueron destruidos, pero tienen la promesa de volver a ser restaurados. Tienen la promesa de volver a estar juntos y les va mostrar su rostro para bien. Y no los retirarás de ellos. Nos dice también el Padre que me dio, voy a leer Juan capítulo 5, verso 37 al 39. «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morada en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acabo de leer un capítulo 5, versículo 37 a 40. Entonces, cuando la Escritura nos está mencionando que hablo con ellos cara a cara, es porque realmente... Les gustó quién era Él. Se dio a conocer entre ellos. Como está escrito, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y andé entre ellos. Todo aquel, todo aquel que vea sus mandamientos, este le ha visto y le ha conocido. Y sabe que Él se mueve entre nosotros. Pero todo aquel que no guarda sus mandamientos, ni le ha visto ni ha conocido. Si bien al Mesías le decían Señor, Señor, pero no hacían lo que él decía. ¿A qué pues le dicen Señor? Lo mismo cada uno de nosotros. Él nos ha mostrado su rostro y nos ha dejado ver quién es Él. Y de nosotros depende, de nosotros depende si obedecemos a su voz, o si rechazamos esa voz. Porque así como a ellos se les enseñó, a nosotros también se nos ha enseñado. Y así como a ellos se les dijo, voy a establecer un pacto contigo. Si tú cumples en los acuerdos en que tenemos, yo te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar un buen trabajo. Pero si tú no cumples en los acuerdos que hemos quedado, te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tu carro y te voy a quitar tu trabajo y quedarás en la ruina. Tú decides qué es lo que quieres hacer. La puerta está abierta. Si nosotros nos comportamos y guardamos sus mandamientos, nos va a dar lo bueno. Si nosotros deshablecemos, nos dará lo malo. Si no aceptamos ninguna de las dos, simple y sencillamente no tenemos parte ni suerte con él. Ni su pueblo ni somos considerados nada. si ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Has estado avanzando? Sí, hermano, claramente para mí. Gracias. De esta misma manera, ¿no? se está mencionando en el libro de aquí en números capítulo 6 o 22. Una pregunta, Maito. Adelante, una pregunta. Cuando él viene a, a enseñarnos su poder y su y cuando está alojado con uno significa que si uno conoce su palabra y si él te y sus mandamientos y te enseña su rostro de dando a entender las parábolas y tus pensamientos, pero pero desvías tu camino y te y te, y te inclinas a las cosas malas otra vez. Cuando ya una vez que lo conociste es cuando vienen señores hacia nosotros y vienen las cosas malas, ¿es correcto? Así es, hermano. entonces mantengamos una vez que lo conoces y si estás en sus mandamientos no te desvíes de su camino para que para que tengas todo el tiempo paz y gozo con él eso es lo yo de entendimiento gracias hermano gracias continuemos si no vamos a ser comparados como Como está escrito allá, árboles dos veces desarraigados, ¿no? Así es, mis hermanos. Prácticamente una vez que ya nosotros hemos escuchado de enseñanzas de su palabra y no hacemos su voluntad, entonces ha ido viene el reclamo. Como está escrito, el mal está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Es ahí donde viene el reclamo de cada una de estas cosas. Vamos a leer los capítulo 22, verso 27. Por favor, me Ishma. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiciré. Número 6.27 Lo último que termina diciendo, si ellos son bendecidos del Padre y los guarda, esto quiere decir que les va a ir bien en todo lo que hagan. Posteriormente dice, yo les daré conocimiento, entendimiento. Estarán protegidos él. Y no solo eso, sino dice, pondrán mi nombre sobre ellos.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 Y han guardado tu palabra. ¿En qué momento el Mesías les dijo, se llama de esta manera? ¿Se llama así o se llama acá? si llama Juan? ¿Se llama Francisco? ¿Se llama Arturo? ¿En qué momento les dijo, si así? Juan capítulo 17, versículo 6.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 ¿En qué momento el Mesías les dijo, se llama Francisco, se llama Oscar, se llama Juan? Ahí dice que lo iba a conocer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tú y yo serán y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿En qué momento el Mesías se puso a decir, se llama así, ...si en ningún momento les dijo eso... ...si en ningún momento les dijo eso... ...entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que... ...el hecho de que les haya dado a conocer su nombre... ...de que se los haya manifestado? ...su nombre se manifiesta cuando hay entendimiento... Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, he dado a conocer tu nombre a los gentiles, perdón, he dado a conocer tu nombre, a los que me diste. En el mundo estaban y me los diste y han dado palabra. ¿Cómo le dio a conocer su nombre? No es cuestión de decir, se llama Yahweh, si llama tema yo escriba si llama Jehová o de cualquier nombre que le quiere poner sino en realidad conocer al poderoso conocer su nombre es conocer su palabra es conocer su voluntad entonces una vez que yo conozco su voluntad y guardo sus mandamientos como está diciendo que hicieron ellos he ahí se me ha dado a conocer Su nombre. Por eso es que también nos está mencionando. En el versículo 7, Ahora han conocido ahora conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ahí está su nombre, las palabras que le he Las palabras que me diste les he dado o unco dijo la oración dijo Padre nuestro que estás en los cielos no pronunció un nombre y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que estás en ti y han creído que tú me enviaste yo no ruego por ellos perdón yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me sino por los que me dijiste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 Padre justo, en el mundo no el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Acuérdense que todo aquel que lo conoce es porque guarda sus mandamientos, y les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que, esta es la finalidad de dar a conocer su nombre para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y el Maestro les dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo les he dado a conocer tu nombre con una finalidad, y lo daremos aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor del nombre del Padre que no es cuestión de pronunciar un nombre, es cuestión de entender su palabra. Por esto nos dice Romanos capítulo 10, versículo 12 en adelante, ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito? Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, verso 12 al 15. Ahí nos está mencionando, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué va a pasar con él? Será salvo. Si yo pronuncio Yahweh, si yo pronuncio Yod-Japhe, si yo pronuncio Je si yo pronuncio Jehová, yo pronunciaré cualquiera de estos nombres, ¿me haría salvo? ¿Si soy pecador? Descansa, mi hermano, málele un fuerte abrazo. ¿Realmente me haría salvo si soy pecador, mis hermanos? Dice el verso 13, «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». Y por causa de este verso se ponen a decir, «Se llama de esta o de esta otra manera». No se dan cuenta que en realidad, para ser salvo tiene que guardar los mandamientos. No tanto si pronuncian un nombre, sino el guardar los mandamientos. Porque esta es la estación que te conozcan, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al Todopoderoso y a al Mashiach. porque Todo aquel que el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se invoca su nombre? Cuando yo entiendo su palabra y hago oración en su nombre, y realmente entiendo lo que estoy diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre está en aquellos que enseñan y santificado es su nombre, porque aquellos que enseñan están hablando su verdad. Con un descrito, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando este entendimiento esté en el nombre, entonces se invoca el nombre del Poderoso y es salvo, si obra según la fe adquirida, como esté escrito el justo por la debilidad porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a en el cual no han creído? A me pueden decir si llama Yahweh, pero si yo no le conozco, si yo no sé es, si yo no conozco sus mandamientos, ¿cómo pues voy a creer en él? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo? A ver, ¿quién es predique? Yo no puedo invocar a alguien que no conozco, que no sé quién es, que no sé qué sea, que no sé cómo me pueda ayudar. Yo invoco a aquel que conozco, a aquel que me puede ayudar, al creador de los cielos y de la tierra, no como hablando de algo literal, sino como hablando de algo espiritual. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. De esta misma manera nos está describiendo aquí, aquí en Números capítulo 6,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 El Señor pondrá mi nombre, perdón, el Señor alza a su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Pondrán todo ese conocimiento en los hijos de Israel, pero no eran solo palabras. Tenían que explicarle cada una de estas cosas a la nación de Israel. Y se las explicaron una y otra y otra vez, pero la nación no hizo caso, no quiso entender. Y nosotros venimos a ser muchas veces igual que ellos, cuando desobedecemos los mandamientos, así sean en cosas mínimas. Si nosotros desobedecemos, entonces venimos así igual que Israel. A los cuales se nos dice constantemente, ya sabéis nos hartamos de que nos diga guarda los mandamientos pero si no los hacemos ¿cómo pues podemos decir que sigamos avanzando si nosotros aún no guardamos los mandamientos? ¿Necesario es que se nos insista día con día? Guardemos los mandamientos no se nos olvide necesario es esto por causa de de que aún, aún muchas veces venimos a comportarnos según la carne, aún muchas veces venimos a infligir delante del Poderoso, por esta misma causa. ¿Sí me he dado entender, mis hermanos? Bien, mis hermanos, entonces, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Si hemos entendido entonces el concepto que nos está mencionando, que Poderoso habló cada carta, pero nunca se les mostró físicamente, sino fue por causa del conocimiento que le está mencionando. Aquí lo vamos a dejar, mis hermanos, entonces. Ya que me dicen que sí se ha entendido, que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Él nos muestre su rostro cada día. Por eso eran tan importantes estas palabras, porque encerraban muchísimas cosas. Muchísimas cosas se encerraban en su conocimiento. De tal manera que quiera sabio al hombre, al hombre que realmente siguiera, siguiera su conocimiento. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Les muestre su favor y les conceda la paz. Shalom, mis hermanos, que estén muy, muy bien. Shalom, mi hermano Douglas. Un fuerte abrazo, mi hermano, shalom a mi hermano Alfonso y allá la familia, mi hermana María Luisa, isa Cristian, a cada uno de los que se encuentran allá. Shalom a mi hermano Damián, a mi hermana Raquel, a mi hermana Anita, el Poderoso les bendiga. Shalom a mi hermano Ishma, un fuerte abrazo, mi hermano. Shalom a mi hermano Francisco, que el Poderoso le bendiga y le haga resplandecer su rostro mostrándonos cada día su conocimiento. Shalom, mi hermana Rebeca, un fuerte abrazo, hermana, que el Poderoso la mantenga en su palabra, como hasta el día de hoy. Como está escrito, escudriñar las Escrituras, que solamente ellas nos revelarán cada una de las cosas. Shalom, mi hermano Luis, un fuerte abrazo. Shalom, mi hermano Kevin, que el Poderoso le bendiga y le guarde, mi hermano. Shalom, mi hermano Alexander, que Poderoso le bendiga, un fuerte abrazo, Shalom mi hermano Juan Ramos, a Pauli y Miguel, Sabina, que el Poderoso les bendiga, Enrique, un fuerte abrazo, que estén muy bien, Shalom mi hermano Filiberto, mi hermana Paola, y a la familia, que el Poderoso les bendiga, y les guarde, a mi hermana Lía, que el Poderoso le bendiga, mi hermana, un fuerte abrazo. Allá a Marcelo, a Fabián, a Lamián, a Ana Laura, a Coque, Vanessa, a todos allá, que el Poderoso les bendiga, mi hermana. Un saludo de mi parte a todos los hermanos que se encuentran con usted. Shalom a mi hermano José Alejandro, que el Poderoso les bendiga. Salúdenos a mi hermana Mileri, por favor. Que el poderoso les bendiga. Mis hermanos, que tengan muy buena semana. Que el poderoso les conceda las bendiciones que Él a cada día nos da a cada uno de nosotros. Que estén muy, muy bien.